Oscar, Pablo Cucharín y Lautaro Ventiveña te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Lautaro y Fali. Eh, Oscar, eh, durante la visita del presidente Alberto Fernández la semana pasada hizo un anuncio de obras públicas, de obras para la provincia, e incluyó la universidad. Contanos a ver eh, qué buena noticia recibieron. Bueno, sí, la verdad que si bien bueno es un tema que ya hacía tres meses, prácticamente eh, una semana posterior de... ...del inicio de la pandemia, bueno, gracias igualmente a la virtualidad... Eh, ...nos hicieron contacto del Ministerio de Educación... ...con la posibilidad de poder hacer distintas obras... ...con financiación de CAF, que es la Comisión Andina de Fomento... ...que eso responde a financiación internacional... ...pero bueno, había que hacer una presentación, la verdad que la convocatoria... ...se hizo ahí en abril, eh, hicimos dos presentaciones... Eh, una que correspondía a, para la ciudad de General Pico, para el centro universitario de General Pico, y otra para acá el centro universitario Santa Rosa, lo que llamamos el campus universitario, eh, que está sobre la ruta 35. Eh, obras importantes, eh, en el caso de General Pico, son cuatro aulas con, importante con un centro sanitario, Y en el caso de Santa Rosa, ya es un edificio de 2.300 metros cuadrados eh, en dos plantas que permitiría casi la instalación definitiva de, de lo que está quedando de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales eh, en el campus universitario. ¿no? O sea que la, la idea, una vez que estén concluidas esas obras ahí en el campus, es trasladar todo lo que resta de la facultad allá. Eh, sí, lo posible, si así fuera, esa es la, la idea, por lo menos original, eh, de tal manera que, que, que pueda estar funcionando allá. Ya o sea, recuerdan que tenemos un pabellón prácticamente muy parecido, en tamaño, que nos estaba faltando habilitarlo, inaugurarlo, y que correspondía sobre todo a zona de laboratorios, ...tanto para sacos naturales como para agronomía, ¿no? Eh, Oscar, así que, bueno, Oscar, importantes obras. Eh, Oscar, ¿hay fecha ya probable de llamar a licitación, de comienzo? Eh, de eso? No, la, la idea es muy rápido en este ah. sentido, pero bueno, la verdad que estábamos nosotros en la... Eh, ...si bien ya nos habían dado un ok, eh, por lo menos eh, en formato, digamos, telefónico... ...inclusive a través del Secretario de Política Universitaria, de la concreción de las dos obras... Bueno, la, eh, indudablemente cuando vino el Presidente acá eh, nos informó esto, así que la verdad que eh, contento con esto, pero seguramente eh, llevará dos o tres meses más de, de distintas cuestiones operativas para comenzar la licitación de acá, dos o tres meses. Pero en estos tiempos es bastante rápido. Eh, Oscar, eh, los rectores de distintas universidades nacionales se manifestaron contra las escuchas ilegales Eh, perpetradas durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, sí, eh, la verdad que hemos, lamentablemente hemos tenido que hacer varias declaraciones, eh, digo porque la de ayer con lo del tema de Universidades de Brasil también, eh, de Bolsonaro, pero bueno, eh, el otro día en la reunión de, del Comité Ejecutivo, eh, bueno, si bien por supuesto esto está presentado judicialmente y tendrá que la justicia resolver eh, y decidir, Hay primero una cuestión general, o sea, entendemos que la AFI justamente no es para estar controlando, observando eh, a, nuestra, a nuestros ciudadanos ¿no? y nuestras ciudadanas, así que realmente él eh, nunca más se planteó desde el CIN de que esto incluye justamente eh, este rechazo de, si así fuera comprobado por la justicia, de utilizar un organismo público para esta realidad, con lo cual el rechazo total en general, sumado a que dentro de esos nombres hay varios docentes, varias investigadoras de nuestras universidades nacionales, con lo cual todavía resaltamos. O sea, pero no solo de la comunidad universitaria, sino también como planteo general de la sociedad. ¿no? Bien. Eh, y, y respecto de lo de Bolsonaro que nos acaba de mencionar, Y bueno, eso fue en el día de ayer, la verdad que sorprendí a todas las universidades federales de, eh, de de Brasil con la resolución de que, bueno, en esta pandemia el presidente Bolsonaro sacó un decreto donde a cada rector o rectora que se le venciera el mandato, eh, automáticamente lo iba a nombrar eh, directamente, cosa que, bueno, otra intervención más y realmente la la declaración de las universidades federales de Brasil y por supuesto todo el acompañamiento del SINACA, no ha habido en ninguna de estas declaraciones eh, alguna cuestión particular de un bloque o de otro bloque dentro de los rectores, ni tampoco una cuestión política, sino al contrario un rechazo total. A eh, nosotros, en nuestras universidades nos ha pasado y cada uno dentro de su situación académica y democrática lo ha ido resolviendo en continuidad de mandatos en formatos distintos alternativos pero indudablemente una vez más eh, lo que vemos en Brasil eh, algo que lamentablemente ya se veía venir en, la, en las declaraciones iniciales cuando era candidato bolsonaro eh, donde indudablemente la, la autonomía no implique, no nunca fue su objetivo y al contrario un manejo total y autoritario de las universidades, así que bueno, en el día de ayer un rechazo urgente del cine en forma unánime de, de todos los rectores y, y bueno, seguramente eh, estaremos elevando el Consejo Superior nuestro de la semana que viene para que que acompañe con estas declaraciones un, un proyecto en estos días, ¿no? Eh, Oscarcar se habla mucho de la vuelta a clases para después de las vacaciones de invierno en las provincias donde eh, la pandemia este, no esté afectando tanto como es acá el, el ejemplo de la provincia de la pampa eh, y eh, se habla de los niveles primarios eh, ¿Qué pasa con las universidades? bueno eh, a nivel de, o sea, en general de universidades nosotros inclusive acá en la provincia de la pampa, una reunión con el rector las eh, con con el gobernador la semana pasada donde le planteamos distintas eh, cuestiones tanto administrativas de investigadores de, de funcionamiento de, de la universidad que entendíamos que en esa fase inclusive cuando nos reunimos estamos la fase 5 mm. que todavía no, no era lo que salió el decreto de este lunes en cuanto al distanciamiento y, de, y, y no estar dentro del aislamiento, pero eh, con lo cual en esas eh, reuniones fuimos avanzando ya con un protocolo y seguramente en algún momento irá, eh, también le hemos planteado el tema de los finales, algunos finales presenciales con algún protocolo por el tema que si bien hemos aprobado por superior los finales eh, virtuales, uh -huh. eh, hay cosas que sí o sí necesitan eh, el, el, la administración o estar físicamente por manipulando objetos, un laboratorio, animales, o cosas que, que no se pueden dar en un final con eh, a través de digamos forma virtual. Así que esperemos que esto vayamos avanzando de, de la habilitación. Eh, el tema que hemos hablado es que, bueno, clase el decreto de, de necesidad y urgencia, el último, inclusive todavía prohíbe las clases a todo tipo de, de, de nivel. Sí. Pero bueno, esto para nosotros como universidad va a ser importante para ir adaptándonos a la nueva normalidad, y trabajando a nivel administrativo, etcétera. Respecto a las clases, bueno, inclusive en algún matutino de, de acá de la provincia salió de, de algunas declaraciones de Trota, bueno, yo estuve justamente en esa reunión que compartimos, éramos tres rectores con el ministro Trota y también con, con cuatro ministros eh, ministerios provinciales, eh, no recuerdo estaba el de Córdoba, Eh, entre Ríos y, bueno, otras dos ministras de, de Educación. Y en ese sentido, bueno, el, el planteo es, eh, en, en esa reunión Trota plantea la idea de en agosto estar volviendo, eh, en este caso el planteo específico era si esto implica una demora eh, en las clases de los colegios secundarios, sobre todo quinto y sexto. Bah, en el caso de la PAMPAS estos años normalmente, que son sí. los últimos años, y el inicio de la universidad, en ese sentido el sistema universitario también estaba representante de las privadas, eh, planteamos nuestra total eh, adaptación para que justamente si, si terminarán en marzo o abril, bueno, primer año de las universidades, haremos distintas alternativas, pero buscaremos para que darle tranquilidad a las familias en cuanto que van a ingresar sí. a los chicos y las chicas. Que, que van a entrar en la universidad de que esta opción va a ser así y que van a poder el 2021 comenzar en, eh, digamos, el eh, primer año y que la universidad siempre sea un derecho como hemos planteado. Y después internamente, bueno, se irá viendo, o sea, a partir de que empecemos con los finales iremos las distintas alternativas, se irá viendo la adaptación. El gran problema siempre va a ser Eh, bueno, hace ratito hablábamos de las obras, eh, la universidad sí. en general siempre tiene gran problema de, de, de todas las universidades, de, de la capacidad de, de metros cuadrados para que dé la opción de los 5 metros cuadrados por, eh, por persona, con lo cual en eh, lugares libres eso no habría problema, pero en lugares cerrados y ahora en invierno va a estar complicado la poder volver a clase inmediatamente. Sí. Eh, igualmente la idea es que esto sea lo más acompañado entre universidades y, y colegios de primaria y secundaria, eh, con lo cual no sé seguramente hasta septiembre no, no estaremos eh, regresando paulatinamente en esta nueva normalidad. Y ¿no? sí. realmente el tema de educación, como así fue uno prácticamente el primero que frenó, porque paró una semana antes, seguramente va a ser el último que, que se está movilizando en ese sentido. Sí, y además eh, hay que tener en cuenta cómo avanza la pandemia también, porque donde empiecen a aparecer claro. casos, eh, eh, digamos, depende de la salud. Claro, lo Bien. que sí es, es que, a ver, lo, también lo hablábamos y lo hablamos con el secretario de Política Universitaria, por ejemplo, este tema de secundaria y universidad. Esto lo podemos garantizar a algunas universidades, este, este tema, pero, por ejemplo, nuestras y nuestros estudiantes del secundario no solo van a la Universidad Nacional de La Pampa, sino van a Córdoba, a Buenos sí. Aires, y, y bueno, son dos centros que hoy por hoy, o lugares que hoy por hoy estamos viendo que la pandemia aparece muy rápidamente y van creciendo día a día, eh, por suerte, y esperemos que esto sea así, nuestra el interior, vamos a decirlo general, esto... No, no transcurra y, y, y se pueda viendo de otra forma. Así que también tenemos... Eh, el sistema universitario es distinto que primaria y secundaria porque recordemos que pasa todas las, las áreas sociales en sí, y pero todos sectores sociales además, uh -huh. y, y vienen chicas y chicos de, de los distintos pueblos de la provincia como a su vez de otras provincias. Hoy tendríamos el problema concreto de que si volver a las clases ya eh, tenemos muchas chicas y chicos que están en, en provincia de buenos aires que están en la patagonia claro. y que, si vienen acá tienen que hacer cuarentena Cuarentena, claro, o sí. sea que, que, que no es fácil ¿Mm? no no no es fácil porque si no estaremos dando derecho a algunos y a otros no sí, más vale. así que por eso seguimos trabajando y fortaleciendo el tema de, de la virtualidad bien oscar eh, gracias por estos minutos No, por favor gracias a ustedes